Fronteras del futuro las vamos a atravesar real como siempre miramos al futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas ¿qué tal. Hola criaturas. Ya De las dejarán muy afiladas hoy, Uy, Javier, eh. Uy, qué miedito me da. Vienes un poco Clipser, ¿no? Vengo o lo que sea. Un poco hecho. CRISPR. CRISPR, eso, CRISPR. CRISPR. CRISPR. Viene CRISPR. Viene CRISPR. Sabéis lo del CRISPR? De CRISPR, ya hemos hablado muchas veces, la, la herramienta de edición genética que ha facilitado mucho la investigación y que bueno, eh, vamos ya de lo, eh, lo, lo que están intentando los investigadores es cada vez perfeccionarla más, si hubo una primera versión, digamos la llamada CRISPR 1.0 que era, aunque es una, es una herramienta bastante compleja, pero fundamentalmente resumiendo, lo que hace es como unas tijeras eh, que, que facilitan pueden cortar el ADN para cortar esa doble hélice de ADN y lo que se llama edición es el intento de reparar las células eh, por medio de, de estos cortes que da en las células en la, en, en la doble hélice ¿no? bien es eh, esta, utilizar el corta y pega a nivel genético a nivel en, de ADN ¿no? en, en sus diferentes aspectos lo que ocurre o lo que ocurría es que este CRISPR 1.0 se, se ha estado utilizando mayor, eh, de forma mayoritaria para desactivar genes y sobre todo en investigaciones uh -huh. donde más se ha utilizado y donde más sutiles ¿no? también para el tratamiento de algún tipo de enfermedades donde se requiere una especie de goma de, de borrar para, para borrar esas eh, partes del ADN que eh, eh, es donde residen los errores genéticos. Pero bien, posteriormente a esta primera edición surgió una eh, nueva edición que es la llamada edición de base, que eh, lo único que aportaba <coughs> era una posibilidad Eh, una perfección eh, mayor a la hora de realizar esta edición sobre la doble hélice del de ADN. ¿no? Entonces, eh, lo que permitía era transmutar ciertas letras del ADN en otras. Sabéis que el ADN tiene, eh, está compuesto, entre otras cosas, de unas bases nitrogenadas que son la adenina, la citosina, la guanina y la, la timina, que son esa AGCT que vemos cuando, cuando se habla de, de ADN bueno, pues esta nueva versión esta nueva eh, evolución del, del CRISPR permitía transmutar unas letras unas bases nitrogenadas en, en otras pero mmm, lo que ocurre es que no era posible realizar cualquier tipo de cambio ante esta situación los eh, investigadores de la Universidad de Harvard encabezados por el profesor David Liu, lo que han llevado a la práctica es una mejora de esta eh, misma herramienta del CRISPR que han llamado el Prime Editing, que es la edición de calidad. Es decir, uh -huh. lo han eh, modificado y cada vez han, eh, se acercan eh, más a la herramienta ideal que todos quieren tener en el, en el, en el laboratorio. O sea, esperemos que no se le vayan la mano. Claro, esta nueva eh, versión, este Prime Editing, lo que hace es reescribir cualquier tipo de error genético sin necesidad de cortar. Veíamos en la primera versión que había una parte que era como la tijera y luego la otra parte de, de eh, la parte de edición. Uh -huh. ¿No? Esta última versión, el Prime Editing, ya no, ya no necesita cortar. Es un poco como ocurre, por ejemplo, eh, si, si nos vamos a, a los procesadores de textos de, de, de Internet, perdón, de, de, de, de un. Eh, <coughs> The Word eh, lo que hace es, sobre una eh, frase ya eh, hecha que queremos cambiar una parte, no tenemos que cortar, quitar las, las eh, eh, palabras que queremos eliminar y en su lugar poner las otras, sino sobre esas mismas palabras lo que hacemos es que reescribimos las que queremos, las que queremos eh, cambiar. Eh, cambiar Que creemos Pero que hay es si lo que sin Word, necesidad, claro, no sin necesidad manchón, ¿no? de cortar sin necesidad de emplear eh, la tijera por eso decirlo con lo cual es una herramienta que permite muchísima una gama muchísimo mayor y eh, puede llegar a reparar eso dicen en teoría podría llegar a reparar la mayoría de errores de adN hereditarios que se encuentran en las O sea, los genes muta mutados y todo eso. Es decir, podría solucionar la mayor parte de las 75.000 enfermedades hereditarias que a día de hoy se sabe que eh, se heredan de, una, eh, uh -huh. de, de unos genes a otros. ¿no? Entonces, con esta nueva edición, con esta nueva versión del CRISPR, sí podríamos llegar a conseguir eso. ¿Qué ocurre? Que evidentemente es, un, eh, eh, es una herramienta que tiene muchos pretendientes y hay muchas empresas que están ya eh, eh, intentando llevarla a cabo, hay mucho dinero en juego por parte de laboratorios para poder <coughs> empezar a manejar de forma masiva esta herramienta. Lo que ocurre que, como todas las cosas, eh, está todavía no está ultimada para ser utilizada en enfermedades humanas, sino que todavía queda un periodo largo de eh, perfeccionarla, de probarla, aunque ya se ha probado, por ejemplo, en laboratorio y se han conseguido avances en enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis quística, uh -huh. ya se ha reparado en laboratorio eh, en los genes que eh, producen de forma mayoritaria la, la, la fibrosis quística y se ha solucionado, pero llevarla al ser humano, llevarla eh, a la clínica, todavía queda bastante, por, eh, bastante tiempo eh, para mm, evitar que no tenga eh, los efectos indeseados. Ya se sabe que no va a tener algunos de los efectos de los errores que sí comete la primera versión de CRISPR. Lo que dicen los algunos ¿Alguno de esos errores cuáles son? Eh, eh, han sido hasta ahora errores de laboratorio porque no se han llevado eh, todavía a la clínica de forma masiva eh, eh, esta forma de edición, de, de solución de este tipo de enfermedades. Entonces, eh, las nuevas versiones van solucionando lo anterior y lo que dicen los, los investigadores es que... La, la última versión no tiene por qué anular las anteriores, sino que cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y que unas y otras deben de eh, convivir, de convivir eh, todavía en laboratorio, porque eh, lo que una puede hacer, la otra a lo mejor no lo hace, pero lo, lo hace de otra forma, o una es más barata, que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de la investigación, claro. y puede, se puede buscar y, y eh, deben de convivir todavía de cara a... ...a eh, llevarlo al, al, al objetivo final que es la solución, la reparación de enfermedades genéticas en el ser humano. Y luego no hay que perder de vista una cosa que es muy importante, que es la controversia que desde el momento que nació el CRISPR hay sobre, sobre esta técnica que es bueno pues sí, eh, los, posibles, los posibles sí. eh, usos indeseados por así La decirlo genecia, como los o... bebés de diseño claro. las armas eh, mm. eh, de bioterrorismo etcétera etcétera que en alguna ocasión ya hemos hablado de todo eso con las nuevas versiones también se amplía un poco el eh, objetivo de estos eh, efectos indeseados ¿no? uh -huh, uh -huh. que también habría que, que, que controlar Fronteras del futuro con Javier Subiano, Javier, muchas gracias a vosotros, a cuidarse